porque prefiero que me lleve el señor mañana a portuarios. <risa> <risa> Algo complicado, ¿no? Y a, mirá, yo ayer a madrugada cuando escuchaba los, viste los truenos, los relámpagos, uh. digo, a ver, eh, COVID, eh económica absoluta, inundación, llevaba Ya está, claro. O sea, ya está claro, te hecho un sádico, hijo de puta, <risa> o sea, una, ¿viste? está. No, no, no es necesario para tomar decisiones, Pacho, menos de ese tipo. Ah, mira, bueno, hay, hay que hay que dejarla pasar. Eh, el problema es dónde está yendo. O sea, voy a dejar pasar, voy a dejar pasar, pero estás encuestado abajo, así que okay, lo más probable es que termines en el fondo del precipicio, pero eh, por ahora vamos, no vamos a poder tomar ninguna de esas decisiones. Bueno, eh, un poco lo te viene haciendo caso el querido presidente de la Nación Argentina, ¿viste que no es un año para tomar decisiones, y que tampoco para tener un plan. Bueno, eh, a ver, prácticamente lo que lo, lo que estaba pensando porque eh, Fermín me pasó la, la secuencia esta de nuevas medidas de Guzmán, digamos, en términos de controlar el dólar, ¿no? claro. o sea, el, el problema que tiene el país. De nuevo, uno de los, de, de los errores es pensar que el único problema que tiene el país es el tipo de cambio. ¿no? Yo sí. sigo pensando que el único problema es, el único problema que hay que discutir es que el 60% de nuestro pibes son pobres. Pero bueno, claro. eh, la medida, a ver, Para no entrar en tecnicismo lo que se está buscando es ahora meterle un poco más de oferta al mercado. Sí. O sea, se permiten, eh, hubo algunos cambios, digamos, el, el, el si vos compras un bono en dólares no tenés que esperar tanto tiempo para venderlo, eh, se permiten que sociedades extranjeras entren en el mercado, sobre todo la parte del contado con liquidación, con lo cual intentás meterle oferta, porque en teoría si vos metés más oferta baja el precio. Uh -huh. El problema es que esas medidas son antagónicas a las que se tomaron hace un mes atrás. O sea, hace un mes atrás lo que intentaste fue restringir la demanda. Bajar la demanda impidiendo que la gente compre los 200 dólares de ahorro, bueno, elevando a 15 días, la cantidad de tiempo que tenías que tener para, para vender un bono. O sea, trataste de bajar la demanda para bajar el precio. Y lo que pasó es que las medidas de hace un mes no funcionaron. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces no funcionaron las medida de restringir la demanda ahora tenés una medida de aumentar la oferta y es casi de que tampoco va a funcionar pero ¿por qué no va a funcionar? porque si vos te, lo pensás, esas dos son medidas de mercado o sea, son, vos pensás en un mercado es decir bueno, si bajo la demanda baja el precio si aumento la oferta eh, eh, baja el precio y el problema es que esto no es un mercado Porque cinco cerealeras exportadoras y cinco bancos no son un mercado, son una mafia. Claro. Con lo cual, digamos, tomar mecanismos de mercado para tratar de regular un precio cuando no tenés un mercado, hace que sea bastante ineficiente la política. Que tiene otra complicación, que es lo que vos acabas de decir, que es, al no tener un plan, trae un desgaste político más que un desgaste económico. ¿no? Uh -huh. eh, sí, es sí. importante. No, no, y ahora es como que se le cedió totalmente la, la pelota a Guzmán, ¿no? Si bien ya me imagino que venía tomando las decisiones el Ministro de Economía, bueno, el Presidente dijo, ahora sí, eh, va a tomar la, la, la decisión de Guzmán tratando, de imagino uno, de vislumbrar de, de un futuro un tanto auspicioso que por ahora no se ve. Pero a ver, el, el, el, puede tomar las medidas Piro Ocho, uh -huh. que el problema no es quien la tome, no, pero claro, la medida. Claro, sí, obviamente. <risa> y hay, Y acá, el, a ver, las circunstancias son de que venimos haciendo medidas market-friendly, ¿me entendés? O sea, venís tratando de ser lo más amistoso posible con los mercados. Claro. Que es la línea que tenía Guzmán. Bueno, a ver, de nuevo, a mí... Hablemoslo, si querés, si, si, no ideológicamente. Perdiste casi 5.000 millones de dólares tratando de quedar bien con los acreedores antes de negociar la deuda. Ajá. Uh -huh. O sea, pusiste estuviste pagando, me no es que te sentaste y dijiste, no te pago más, vamos a negociar." No, bueno, lo que te tengo, lo que se vence te lo voy pagando, sentémonos, hablemoslo. Bueno, en ese proceso por estos mil millones de dólares. Sí. Eh, y ahora tenés dos medidas que por lo menos, a ver, hay tres medidas que a mí me hacen mucho ruido, pacho. Ver, pero ¿sí? mucho ruido. Empecemos por una. Una de los que anunciaron ayer es un blanqueo para la construcción. Mhm. Uh -huh. ¿qué quiere decir eso? es si vos tenés guita negro en dólares traela la blanqueás si es que la vas a dedicar a construir ¿bien? sí lo primero que se me viene a, a la mente de Niki Caputo claro o sea la, la, la, la que Niki se afanó en el proceso de endeudamiento de su amigo Mauricio que se dedica a la construcción ahora le estamos pidiendo por favor que la traiga claro y, y, que, diciendo, y que no pasa nada trae, claro traela y no te va a pasar nada Mm. primero es antagónico a lo que dijimos de que íbamos a investigar la deuda y es antagónico a el debate presencial donde dijimos, la plata se la llevaron sus amigos, señor presidente y usted va a tener que responder por qué bueno, de querer castigarlos a pedirles por favor que la traiga claro sí, sí. la otra la otra es eh, vamos a, a subastar si querés, o le vamos a dar 750 millones de dólares a los fondos que quedaron atrapados en pesos mm. ¿qué quiero decir? hay un montón de los que estuvieron ruleteando en la época de Macri en pesos, o sea, poniendo esas tasas astronómicas que pagaba el Banco Central, que no llegaron a pasarse a dólares y irse. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, lo que vamos a hacer es poner 750 millones de dólares para que esos tipos se vayan. ¿De verdad? O sea, en vez de castigarlo y decirle perdiste por, a, por ruletero, por, por jugar a la guiniela, le vamos a poner 750 palos en medio de una pandemia para que se vayan. Claro. Rarísimo. No, y la tercera es... No sé si ustedes lo saben, la primera función que tuvo Domingo Felipe Cavallo en el gobierno nacional fue en la dictadura militar en el año 82 como presidente del Banco Central. Tenía un jefe de departamento de deuda externa que era un tal Carlos Melconian. Sí. Lo que hicieron los dos fulanos al final de la dictadura militar fue nacionalizar la deuda externa privada. O sea los grupos privados que decían que debían al exterior, a bancos del exterior, al sistema financiero del, del exterior, le pasaron su deuda al Estado Nacional. Uh -huh. esa imagínate el inicio de... Doble, ver, lo que termina siendo cabalero, lo que termina siendo marcoña. ¿eh? Estoy hablando año 82. Sí. Eso es estatizar de deuda privada. Uh -huh. Nosotros ahora le estamos dejando a las empresas extranjeras o las empresas nacionales que deban en el extranjero comprar hasta un 40% de la deuda que declaren a dólar oficial. O sea, Pacho dice que él le debe a un banco de Nueva York 100 dólares, entonces 40 de esos dólares se los vendemos a 80 pesos. ¿Bien? Uh -huh. El resto le decimos que lo refinancie. Eso técnicamente también es estatizar deuda privada. Claro. Porque le está financiando a 80 pesos algo que para el resto de la comunidad vale 160. ¿Me uh -huh. lo Sí. O sea, le está subsidiando la deuda Pacho para que la pueda pagar afuera con el otro condicionante que encima ya lo hablamos, de que no investigamos si la deuda que dice Pacho que tiene con Nueva York es cierta. Claro. Porque Pacho puede pedirle a su primo que vive en Nueva York que le mande una factura y de golpe tiene una deuda. Que aunque vos no creas, funciona así. ¿Sí? Entonces, ahí también hay un subsidio si querés, o también una nacionalización de deuda privada. Con lo cual, lo que yo encuentro es, si vos te lo pensás rápido, es mecanismo de mercado para resolver un problema que es una mafia. ¿bien? Uh -huh. eh, subsidio al pago o nacionalización, si querés, o estatización de la deuda privada. Una, digamos, subsidio o dólar barato para que los que se enviaron en pesos se puedan ir del país, los fondos de inversión se puedan ir del país este por 750 millones de dólares. Blanqueo Para los que tenían guita en negro se dedica a la construcción. Yo encuentro más continuidades con la política de Macri que ruptura Claro, sí. Y a ella tuvo un problema. Sí, justo te ahí iba a, a señalar esto también de que, bueno, se tomó como propia la deuda que tenía el Correo Argentino, ¿no? En el, en el momento que Macri era presidente, ahora sigue en esa línea también. Bueno, pero a ver, se tomó como propia toda la deuda. Claro. A ver, de, de hecho vos fíjate fijate, pero a, a, acá... Hay una, una serie de continuidades en la política económica argentina de los últimos 50 años que te trae estos 50 años de tragedia, En el mismo momento donde te digo que Cavallo y Menem estatizan la deuda privada, entre ellas la del grupo Macri, uh -huh. o sea, Macri en la dictadura se le estatizó su deuda privada. Cuando a, asume a Alfonsín, toma esa deuda como como cierta en contra de su propia campaña electoral. Porque la campaña electoral de Alfonsín era nosotros vamos a investigar el endeudamiento de la dictadura. Porque hay que investigar quién ni se quedó con esa plata y para qué se utilizó. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, eso al final no se hizo. Uh -huh. No se hizo, y no lo digo yo, lo dice el juez Ballesteros en el fallo del caso Olmos, donde dice que los bancos... A ver, el Estado Nacional, primera época de Alfonsín, llamaba a los bancos para preguntarle cuánto le debía Uh -huh. O sea, yo, el Banco, eh, es que, yo te llamaba el Banco Pachorra y era presidente del Banco Central y decía, "Che, Pancho, ¿cuánto te debo?" Y anotale 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, pum, y eso pasó a ser deuda del Estado argentino. Increíble. No lo estoy diciendo solo, dice Juey Ballestero en el fallo Olmo, ¿verdad? Claro? Uh -huh. Ahora pasa algo parecido. Qué Ahora Pachorra dice que le debe a Pachorra Incorporated de Nueva York y nosotros le financiamos el 40% de esa deuda de la oficial. Claro, y previamente la, la denuncia es de la misma, ¿no? Vamos a investigar cuál de dónde se originó la deuda. Exactamente, exactamente. Entonces ahí ves esa serie de continuidades que te digo, uh -huh. o sea, esa serie de continuidades, no hay, no hay una ruptura de ese ciclo. El problema de ese ciclo es que, por lo menos, el más grave, es que arrancó con un 5% pobreza en la década de 70, pasó a un 16, 18, 20 en la década de los 80, pasó un 29 en la década de, de los 90, pasó un 35 en la de 2000 y estamos en un 45 en la de 2020. Uh -huh. Entonces, no es que ese, ese ese nos genera un problema social. No genera, genera generaciones enteras de gente que vive y tiene circunstancias de vida que son absolutamente inhumanas. ¿está claro, uh -huh. entonces, la no ruptura de eso primero implica una no ruptura con el proceso histórico que viene generando estas capas geológicas de pobre. Pero después sí genera una ruptura con el contrato electoral. Claro. Porque yo no me pasé 24 horas sin dormir como fiscal general parado en una escuela para que después le digan a, a Niki Caputo tres laguitas que acá no pasó nada. Awesome. Sí, sí, sí, desde muy temprano, es el, el trabajo no de, de los militantes, desde muy temprano, bueno, ya desde de, de la previa, pero si se quieren esa jornada... Eh, estando todo el tiempo en la escuela y demás para esto en este momento bueno, esto es, es bastante difícil de justificar a ver, de, de nuevo, sacate a ver, y aparte genera otra cosa, Pacho que genera un problema político ¿me uh -huh. entiendes? porque si vos te fijas y lo, ya lo hablamos no es el año para tener un problema con el tipo de cambio uh -huh. porque tenés el, posiblemente el superávit comercial más alto de la argentina vas a llegar a 17.000 millones de dólares de sobra o sea, exportaste más de lo que importaste por 17.000 millones de dólares. No tenés consumo de dólares en el exterior porque no tenés turismo. O sea, no se te va la gente y gastás dólares afuera porque no viaja. Eh, tener renegociado los pagos de la deuda estándar, de que no pagás nada o casi nada de acá a cuatro años, y tenés un problema con el dólar. Entonces quiere decir que el, el, el, yo creo que cada vez que vos ves que el dólar aumenta, el aumento del dólar es una baja en la capacidad política que tiene el gobierno. Y es, es, es como indicador al revés. Cuanto vos más alto veas el dólar blue, menos potencia política tiene el gobierno. Y eso es un problema, porque primero, con poca potencia política no vas a generar un cambio, si es que lo quisieras generar. Y segundo es que este gobierno lleva un año. Claro. ¿Me entendés? O sea, si vos me decís, está yendo, y lo están extorsionando a la salida, capaz que te lo entiendo, pero lleva un año. Entonces es como, lee el indicador del BLU, léelo como un indicador de potencia golpista de, del país. Sí, y, y si estas son la medida a un año de haber asumido, y ¿qué nos queda para cuando estemos, por ejemplo, a seis meses, a un año de eh, finalizar el mandato? No, no, ¿qué, qué te, a ver, de nuevo, vos te acordás que hubo una baja de las retenciones, uh -huh. y bajaron tres puntos las retenciones al campo. Cuando se dice al campo están mintiendo, le bajaron 3 pu puntos a la serie arena, claro? Sí. Hablamos en el, la columna cosa de, si yo voy a tomar una medida de ese estilo, que primero va en contra de mi propio fundamento, o sea, un gobierno peronista bajando las retenciones, ¿está claro? Uh -huh. Si hago eso, supongo que porque ya hablé que me van a liquidar, ¿o no? <risa> claro. ¿Pasó la liquidación? No, otra vez. Entonces vos me decís, pero estos tipos que son pelotudos, están probando... El problema es que si son pelotudos están probando, los 60% de los pobres están iguales. ¿eh? Claro. O sea, esto no es un momento para andar probando. Es como yo te diga, bueno, Pacho, agarrá el cable y fíjate si es el positivo o es neutro. <risa> y te puede salir bastante mal, ¿viste? ¿sí? Claro, obviamente. O sea, yo ¿Por qué no agarra un tester, boludo? En vez de, eh, bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, otra, mm. eh, no, no, no se entiende cómo se toman medidas sin ni siquiera tener por lo menos una no sé, un nido conductor de lo que vas a hacer, que arrancó con Vicentín. Mm. O sea, si vos te fijás, arrancó con Vicentín. Eh, hacer una cosa, ir para atrás, decir una cosa, volver para atrás, y ahora vos, yo tengo que andar explicando, a un mes de que se hayan tomado decisiones de no ahí puede comprar dólares, no se puede hacer parking con dólares, el parking más alto, un montón de restricciones para comprar dólares, además hay un montón de medidas para tenés más oferta de dólares, sí, vengan todos, operen lo que quieran, no es más parking. Y amigo, pero si hace un mes que la tomaste. No estamos para andar haciendo ese jueguito, es lo que dijiste, no estamos para hacer ese plan. Porque me parece que las circunstancias son catastróficas. ¿no? Pero bueno, o sea posiblemente, sea, te repito, sea yo que tengo una sobrelectura negativa de todo, pero eh, me parece que técnicamente hablando, lo que te acabo de contar es cierto. Claro. Sí, sí, sí. Y la verdad es, es que... Nos las pasamos buscando, Va, yo le encargo casi siempre a Fermín no que eh, eh, trate de conseguir algún dato alentador, positivo, inclusive hasta en las propias redes oficiales, es decir, metete en el Ministerio de Economía a ver qué tienen para contar, pero no, no no, no florece, ninguna no, no aparece ninguna medida en este sentido. Y lo que decís vos, lo peor de todo, los pobres siguen estando ¿no? y sigue pasando el tiempo. Pero Pacho, a ver, eh, vos vas a perder 10 puntos de salario mínimo este año. Claro. O sea, vas a pagar 10 puntos. ¿Vos te acordás la cantidad de veces que le refregamos a Patricia Bullrich el 13% de jubilado Sí. ¿Te acordás? Uh -huh. o sea, ¿Qué le dijimos? De todo menos linda. Bueno, vos decidiste que este año pierde el 10% de salario mismo. Claro. O sea, ¿y cómo lo no justificás eso? Es ese salario sobre el que se basa, por ejemplo, la asignación de unidad por hijo, uh -huh. sobre el que se basa los planes sociales, sobre el que se basa el salario social. O sea, que van a aumentar 10% por la inflación. A la, a la gente que se está, pero por morir. Y en el mismo momento decir que vas a ponerse 350 millones de dólares para que los muchachos que ruletearon durante Macri se puedan analizar. Claro, es, eh. es jodido explicar, boludo. Desde, desde un lugar ideológico muy jodido explicar. El problema es que, que soy pobre, o que somos pobres, ¿no? Porque en realidad si, si tuviera la plata que tiene Caputo y todo esto, hasta tendría más mucho más beneficios, aunque no la necesitaría, tendría un montón de beneficios. Lo problema es ese, o sea, no, no, no, no investigamos. Hoy hoy imagínate, Caputo tenía título de deuda del país. Mm. O sea que Caputo estuvo ruleteando con la tasa claro. de interés de Marte. Caputo nadie le eh, seguramente dolarizó todo lo que quiso. Bueno, no, o se compró dólares a 40 pesos antes de las elecciones. Eh, se lo llevó afuera. Y ahora le estamos pidiendo que venga, construya que no le cobramos impuestos. O sea, no es que lo metemos preso. Le pedimos por favor que vuelva. Por eso me parece que el problema es político. Claro. Y que el problema político, a ver, te doy un ejemplo solo, el ejemplo el problema del 17 de octubre. ¿Qué pensabas de lo que pasó el 17 de octubre? Eh, ya no no lo no vi nada, pero eh, me parecía Pauperrim el tema de la convocatoria virtual y demás, así que por eso no no no quise participar de, de esa okay. esa. De... Y Fermín qué piensa? No, a mí no me gustó, la verdad. Yo sí tuve oportunidad de verlo, pero la verdad ni al presidente eh, por su discurso estuve como en concordancia con lo que dijo. Pero fíjate, a la lechazo por afuera. ¿Cuál era la, la disposición oficial para festejar el 17 de octubre? Una ceremonia virtual, ¿no? Uh -huh. Una eh, un página de internet, no sé qué, que nos juntábamos todo ahí de eh, la hackeó Marcos Peña con 4,64 ¿me lo veis? o sea, si no hubiesen salido los sindicatos a la mañana si no hubiese salido la gente espontáneamente en contra de lo que el mismo gobierno estaba predispuesto a hacer el 17 de octubre era una farsa y vos imaginate lo que hubiese sido el lunes los diarios Se te uh -huh. cagaban de risa de que te hackearon la página, boludo. Sí, sí ¿Me sí. entendés? De un 17 de octubre. Imaginate si vos sos, si vos sos el, el, el tipo que tiene dólares y ves ese tipo de actitudes. ¿Cuánto pones el dólar, pacho claro. Te lo pongo de 250. si estos son los giles. ¿Me entendés? No puede hacer un 17 de octubre. O sea, imaginate el desgaste político que hubiese tenido el gobierno si efectivamente nadie salía a la calle el 17 de octubre como ellos mismos pidieron. Claro quedaban como unos giles, ¿verdad? porque le hackearon la página, pachorra. Claro, razón, después nosotros le estamos pidiendo a estos tipos que traigan medidas eh, eh, fructíferas eh, en materia económica. Es lo claro que te digo, mm. los que